Algún sí, sí, está complicado estamos todos en nuestras casas viste <risa> trabajando de alguna manera bueno Julia eh, bueno hoy vas a prestar eh, declaración en una causa que ya en la que ya han declarado muchos testigos allí en Bahía Blanca lo vas a hacer junto con tu mamá, con Marcela Euh y también junto con Eugenio Navarrete, tres vecinos de Viedma, en esta causa de la triple A, que investiga asesinatos ocurridos en la etapa previa a la última dictadura militar, gobierno de Isabel Perón, más concretamente, eh, asesinatos, crímenes de la triple A, y en el caso particular de tu familia eh, Julia, bueno, con el dolor ¿no? del asesinato de Negrito García, tu hermano allí, creo que fue el año 75, y corregime si digo mal, eh, y bueno la pregunta es ¿no? ¿cómo te aprestas para esta declaración, cómo te sentís, cuál es, cuál es tu situación en estos momentos, cómo, cómo ves todo? sí por un lado es como eh, estar atravesando un momento alterado durante muchos años y que en realidad hay muchas oportunidades que nos planteó esta imposibilidad de que poder lograrlo. ¿sí? Nosotros cuando empezamos a eh, realizar una causa en el año 84, a fin del 84, eh, y después abrimos 84, 85, 86, cuando la una archivar, eh, lo hacemos en un concepto también eh, eh, adverso, porque es el momento en que el Congreso de la Nación eh, declaran nul, eh, digamos, eh, sacan de la ley, o sacan las leyes de audiencia de vida, y punto final. Entonces, digamos, pues siempre muy importante y aparte que también decir que nosotros logramos, a diferencia del resto de los casos que sucedieron después del golpe de estado, que se declaren como crímenes eh, de la de humanidad en el año. Eh, 2008. ¿Sí? Entonces, digamos, como 2008, que la Cámara eh, Nacional se eh, camina, digamos, antes había sido el examen del, del reclamo Servide, de primera instancia, y después confirmada, había confirmado por la Cámara. Así como otro dividido, pero se logra la, eh, digamos, se logra que se que son crímenes de la humanidad al igual que todos los crímenes cometidos durante la dictadura militar. Claro. Y solamente decirte que a mi hermano lo secuestran el 22 de septiembre del año 1974. Es el primer caso en eh, donde la AAA comienza a sancionar en Bahía Blanca. ¿Y cómo me siento? Preguntaba eso que te decía, sí. ¿no? El tema de poder eh, sin, eh, haber logrado el objetivo, eh, producto de, de la lucha de años y años, eh, tanto como. Eh, tantos familiares y tantas eh, organizaciones que eh, lucharon para que lograr eh, que se juzguen ¿no? a los genocidas tanto de la dictadura militar como los nuestros. También hay otro tema que me parece importante aclarar que nosotros, además de que lo que decíamos fue, eh, que tenemos que luchar porque cada, la dictadura militar la tenemos toda clara, ¿sí? Claro. Nadie, nadie... puede conocer que si nadie puede dudar de los sanguinarias que fue esa dictadura militar y lo atroce fue. Pero a nos cuesta avanzar en la cuestión política. ¿Por qué? Porque estos crímenes se cometieron con la complicidad también de civiles. Digamos, eh, no es la banda de Ponce que salió a Media a matar o la banda de la PNU. Digamos, falla un plan, así como lo tuvo la dictadura militar. Acá hubo un plan sistemático de aniquilamiento de todo lo que significara oposición y todo lo que significaba el reclamo, la movilización popular. Entonces, bueno, vamos por eso. Creo que esta es la segunda etapa eh, con este objetivo de querer cambiar el relato histórico que, por supuesto, como siempre se dice, todavía nos siguen escribiendo los responsables de los asesinatos políticos y ideológicos de la época. y acá me refiero Partido Oficialista, me refiero eh, Partido Radical y todos aquellos que escribieron en el, el aislamiento de todo lo que fuera eh, reclamo, de todo lo que fuera movilización, de todo lo que fuera contra los intereses de las grandes empresas que ellos representaban Está eh, Julia, nos contás un poquito quién era y cómo era el negrito, tu hermano y a tu juicio cuáles fueron las razones por las cuales lo asesinó la triple A sí, mi hermano era eh, tenía en ese momento 18 años era, y también de paréntesis digamos ahora 18 años que en esa época era normal que sí. estuviéramos involucrados y que participáramos en política eh, nosotros como familia digamos, somos de acción humilde vivíamos en Valle Blanca, en el barrio noroeste, con todo eh, que en esa época sería como el barrio acá en el más semejante el barrio La Valle ¿sí? eh, un barrio de obreros de trabajadores por eso que uno empezaba a hacer la casita de cero eh, primero la fabricaba y después empezaba a construirla de material entonces nosotros venimos de, de, de, de, de esa, de la, de la entraña de la necesidad digamos y mi hermano era producto de eso Sí. Y siempre sí, estábamos convencidos que la lucha, eh, que hay que modificar los estándares de de modificar que el derecho tenía que ver con, con un proyecto político. Y esto lo buscábamos también para nosotros. Y ahí es donde mi hermano se incorpora a trabajar en la, en la construcción, él trabajaba en la Interamericana, de Bahía Blanca, en un contexto también decir que de mucha lucha interna a nivel sindical. ¿Sí? Porque estamos todos atravesados por lo que pasaba a nivel nacional, digamos, por lo que pasaba a nivel político. En el año 73, Ponce, eh, Rodolfo Ponce, que es tan, eh, está sindicado como uno de los responsables de la triple de Blanca, eh, puso una ley que era la ley de asociaciones profesionales. Que esto significaba? Ellos decían, Ponce decía, había que terminar como los sindicali sindicalitos. En realidad se estaba refiriendo, había que terminar... Con las comisiones internas, con, la, con los delegados por fábrica, con esta cosa que nos sobrepasaba. Porque la reivindicación en 74, si uno se pone a ya recuerda lo que fue la eh, constitución, lo que fue con todas las luchas este, tan importantes que uno recuerda, era contra la burocracia sindical. que qué hace? esta con una ley en donde la idea era atraer todos los ser los, los, ellos solos. Y a todos los sindicatos más pequeños hubo restricciones y comisiones y le sacan, sacan total eh, autoridad como para poder eh, conducir y poder participar en la vida gremial. Y él estaba dentro de lo que era la corriente clasista y combatida que era eh, una, una corriente que cuestionaba a la patronal. Y cuando vos cuestionabas a la patronal, nos cuestionabas a la burocracia sindical, que era, digamos, los defensores de la patronal. ¿sí? Buenas enemigos de ellos también. Así se así veían eh, cuando uno funcionaba. Y bueno, mi hermano trabajaba, eh, eh, ahí, bueno, ya era tan tan respetado, digo, ¿sí? porque ahí lo echan una vez en la interamericana y hacen, los compañeros hacen una huelga, un apoyo para que lo incorpore. Y ya estaban estaba sumando el resto de, la, de las de empresas, de las obras que estaban alrededor, El, el apoyo. Así que era, era como era muy reconocido, a, a pesar de su corta edad. Porque era se hablaba, ¿ves que hablaba, es lo que pasa a veces que uno va y te identifica y se apoya, te tiene confianza. Esto es la esto es cuestión, eh, el ABC de la, de la referente, el ABC de la, de cuando la gente se reconoce. Uh -huh. Y por otra parte trabajaba en el están incorporado en el de y la gente. Eh, Anti-imperialismo, anti-imperialismo socialismo, que sería algo claro. local en el lado noroeste, y se ocupaban de era el espacio donde la gente se acercaba a plantear sus su necesidades, desde lo más peque pequeño que puede ser la luz, el eh, que pase la máquina por la calle, eh, entonces digamos, ahí también estaba su inserción en el lado noroeste, en el reconocimiento del lado. Un solo conocimiento que yo planteé, Eh, eh, en una foto vos la podés plasmar. La cantidad de gente que fue hacia el olor y hacia el entierro dan cuenta de este reconocimiento de mm. Julia, hoy la declaración ustedes la van a hacer desde el juzgado acá, ¿no? Desde el juzgado federal de Viena en marco de todo lo que es el protocolo con la pandemia, eh, lo importante es que bueno, se en cuenta el Está que significa no poder hacerlo presencial... ...no solamente nosotros para declarar... ...porque vamos a declarar por Zoom... Este, ...tampoco tenemos esto de comentarle a la audiencia... ...digamos, no está ni el juez, ni está el fiscal acá... ...ni está el juez, este es una cámara... Eh, ...estamos nosotros y a través de la computadora... Eh, ...digamos, participamos en, en, en la audiencia... ...pero lo que tiene de importante, interesante... ...esta forma como para compensar de alguna manera... Que se puede seguir el juicio vía de, eh, internet. Claro. ¿sí? Eh, desde la, el canal de la Universidad Nacional del Sur, que ingresa a YouTube, le pone uno MS y puede ingresar a la audiencia y seguirla desde el domicilio eh, de cualquiera. ¿sí? ¿Y los imputados? Eh, los imputados son cuatro. Sí, pero digo, ¿y eh, esos eh, durante la audiencia la tienen tiene que a, estar ahí conectados también? Están conectados en su casa, domicilio, uh -huh. porque están todos con. Eh, presión religiaria ¿sí? esas digamos son más ¿sí? es, es lo, que, lo que no es lo que hay es lo que queda ¿sí? lo que queda de todo ese gran grupo que está en la diapositiva de la Blanca, en que tenemos cuatro diputados eh, sentados en el anillo eh, de los acusados que siquiera van a sentir la presión eh, que significa especialmente en forma presencial mm. Pero, digamos, eh, por dos temas. Por un lado, con lo que fue la asesinato de, de Guaches a la Universidad de la Jordania en el año Y además, al resto de los imputados incluyendo a Raúl Rodríguez Pérez, que participaba como partícipes de la asesinato de, de, de, de Guaches, por la asociación de Límpica. Es decir, la idea de, de esta justicia. es comprobar que esta gente se a una asociación ilícita que era eh, llamada circular, que tenía objetivos, que ¿sí? tenía objetivos que fueron, digamos, eh, la persecución, el aniquilamiento de, de un grupo de parte de la sociedad, eh, utilizando métodos eh, clandestinos, eh, y fundamentalmente eh, a una organización criminal que tenía su, su conducción, que tenía... y su pertenencia a una relación más grande que era lo político e ideológico que tenía que ver, si bien con el Ministerio de Salud también tenía que ver con, digamos, la complacencia y el discurso ideológico de la época, ¿no? que, que sustentaba esta Muy bien, Julia. Eh, vamos a, a mirarte entonces, a escucharte a vos, a tu mamá Bueno, que usted... sí, eh, escuchar esa parte de la historia, esa parte de la historia que, que no se que, que permanentemente se traslaya a nosotros como familiares de las víctimas de la triple eh, y es más en el caso en particular, niño eh, y Eugenia que hemos sido detenidos eh, durante el gobierno de Luis Martínez, pero que hemos sido torturados por ese gobierno, pero donde eh, que no se eh, permanentemente uno tiene que andar acordándole a la gente. que el terrorismo de Estado no comenzó en el 24 de marzo, empezó mm. antes, el terrorismo peronista. Claro. Y esto Me no duda. significa ser antiperonista, y... no, no, es necesario que, la... que se cambie el relato histórico, nosotros tenemos por qué andar aclarando que antes hubo un terrorismo de Estado, porque todos lo sabemos, pero digamos, lo político, el poder prima, el discurso, por ahora, ese discurso, ...que forma, parte forma... ...porque cuando yo veo las artillas... ...de la Secretaría de Derecho de humanos en Nación... ...de la gestión anterior... Eh, ...y hablo de que lo mismo estado, ...el 24 de marzo... Me ...están iniciando están persiguiendo la historia... ...y así vamos formando... ...esta nueva generación... ...con una historia... totalmente cambiada, parcializada... ...y aparte, silenciosa. ...y bueno, bueno creo que eh, esto es... Fila, ¿sí? ...que se haga este juicio... que se considera estos crímenes, crímenes de lesa humanidad por ser eh, cometidos por el Estado argentino, es importantísimo para esto que vos decís, ¿no? Sí, sí, totalmente. totalmente. Y, y sí, es, sí, quedando el 24 de marzo como un punto de inflexión de un proceso que venía y que se consolida a partir de ese día. Claro, porque si uno desconoce, qué hacía, hacía el ejército de toda la fuerza este. armadas en conjunto en Tucumán ¿Sí? por discreto armaron un operativo de independencia y salen a arrasar, a matar a desaparecer gente en Tucumán digamos en forma abierta y sabes que esos decreto que fueron en el año después ahora perjudicaron el juicio de la el, el juicio de las eh, operativos de dependencia en Tucumán Porque eh, fueron, digamos, independientemente que si la fiscalía que dar el precepto para la mayoría de los participantes, ellos dicen, que han, han actuado, los jueces dicen, que han actuado bajo la legalidad que les brindaban los decretos de María y Sena Martínez de Perón, junto con todos los parte, y no lo hizo hecho sola. Esos decretos fueron avalados, firmados por, por los este, ministros. en ese momento este, estaba eh, ocupando ese cargo Por eso es importante eh, esto, ¿no? Esto como vos decías, que escuchen, porque hay otra, hay más información, digamos, no son los, los las víctimas de AAA no son gente suelta, digamos, en la historia argentina. Son víctimas de un proceso, son víctimas de un gobierno y son víctimas de una planificación. Que tiene que ver con la liquidación y el reclamo, con la liquidación de, de la demanda, digamos, de la movilización. ¿sí? Y, y con, digamos, dar respuesta también a este pacto social que se intentó imponer, que fracasó porque la gente los rebalsó. ¿sí? eso. Gracias. Muy bien. bien. Bueno, gracias a ustedes por, por estar siempre. ¿sí? Un abrazo, gracias. Bueno, un abrazo para vos, vos, para tu mamá. Ahí estábamos conversando con Julia García, hoy continúan entonces las audiencias en el marco de este juicio. La sede es Bahía Blanca, pero como bien explicaba, la declaración de ella será desde aquí. Memoria, tenemos amigos, tenemos los trenes, la risa, los bares, tenemos la duda y la fe, sumo y sigo, tenemos moteles, garitos, altares, tenemos urgencias, amores que matan, tenemos silencio, tabaco, razones, tenemos Venecia, tenemos Manhattan, tenemos...